پ o sabor carne barata, a cinco reales la libra y un cholito de yapa. ¡Ya entro con la segunda, Manolo! Ahora, ya, ya. Recuerdo los picaditos en casa de la Coloma, rico seco de chabelo y estilado de la simona, sabroso sabor del té.